FM 91.4 Frecuencia modulada en Barcelona Fuera del área metropolitana Nos tienen que escuchar con nuestra página web El streaming eh, www.contrabanda.org Jazz, blues, rhythm and blues Soul, funk Los lunes de 4 a 6 De la tarde Noctambulas Buenas tardes Y en Valparaíso, Chile, La Radioneta. 88.9, frecuencia modulada del puerto. Y online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos del puerto. Bonanit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y con la web radioalmaina.org. Radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla les salude. Les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Bien, noctámbulas y Noctambuls, Comenzamos con una voz femenina, como es habitual. Una mujer que se mueve entre el blues, el soul, el jazz, el funk. Rudy Foster. De un álbum titulado The Phenomenal Rudy Foster. escucharemos una canción que lleva por título, que lleva por título, Phenomenal Woman. Noctambulans, noctambulans, bona tarda. Pretty women wonder where my secret lies. I'm not cute, a built to suit, a fashion model size. But when I start to tell them, they think I'm telling lies. I say it's Rudy Fosta Rudy Foster, De su álbum The Phenomenal Rudy Fosta Escuchábamos esta canción Titulada Phenomenal Woman En la dedicatoria Bueno, en la dedicatoria Del, del CD hay, hay muchísimas Eh Personas a las cuales Rudy se lo dedica Desde su, desde su familia uh, Hermano, bueno, padre, hermano, hermana Productores, amigos, en fin Y al final, final de todas las dedicaciones Dedicated, dedicado a Rudy Deborah Johnson, Big Mama, su madre Y agrega The Truly Phenomenal Woman Por lo tanto, esta canción está dedicada A su madre. Rudy Foster Una mujer afroamericana Compositora, cantante Toca la guitarra, toca el piano Y en este disco Ella, aparte de tocar el, el piano acústico Toca un piano eléctrico muy curioso No es muy habitual el, La marca es Wurlitzer electric piano bueno, está por ahí bueno, no cerca, pero para que tengan una idea un poco como el uh, Fender Rhodes una cosa así, con un sonido diferente ¿eh? Rudy Foster y su productor Malcolm Papa Mali Webber eh, toca las guitarras y también hace, hace coros escuchemos otro tema de este álbum ah, The Phenomenal Rudy Foster El primer tema era original de, de. dice, las letras eran de el doctor Maya Angelson y la música de Amy Sky y Devil Pickle. La siguiente canción es Friend Like You. El compositor es Eric Bibb. Rudy, la fantástica, la fenomenal. Rudy Foster. Notambulas, Notambuls. Buenas tardes. When I need someone to tell my troubles to, you're the first one who comes to my mind. When there's nowhere to run, you're the one. It's hard to find del año 2006, de fenómeno Rudy Foster. Y ahora vamos a escuchar un, un tema de una conocidísima compositora y, y cantante de Blues Woman, la señora Sister Rosetta Tharp. El tema, Up Above My Head, I Hear Music in the Air, Rudy Foster. Up above my head, there's music in the air. Up above my head, there's music in the air. Oh, I really do believe there must be heaven somewhere. Up in my Original de Sister Rosetta Tharp, interpretada por Rudy Rudy Foster, de su álbum de Phenomenal Rudy Foster. Noctámbulas, Noctámbulas, buenas tardes. Buena Nit en Valparaíso, uh, las amigas y amigos de la Radio Neta. Y en Radio Almaina Granada puede ser buenas tardes o buenas madrugadas, depende a qué horas nos escuchan. Bien, otra voz femenina, la señora Carmen Sousa. La semana pasada nos visitó Carmen, ya que anda en una gira europea que va a continuar más adelante, eh, de presentación de su nuevo disco, Cachupada. Cachupada. Así se titula este álbum. Una mujer que aunque nació en Lisboa, sus, uh, toda su familia de ella hacia atrás vienen de Cabo Verde. Estas islas son, son una, un archipiélago enfrente de la costa de África, que um, fue en el pasado una, una colonia de Portugal, sigue estando muy cerca, cultural y comercialmente, de, de Portugal. Y ha recibido, obviamente, influencias de... De la música portuguesa, de la música africana De la música brasileña Y aparte de eso eh, Carmen también pues, ha recibido influencias de, del jazz y del blues Se presentó la semana pasada, ya les digo En, en el Jamboree aquí en Barcelona Presentando su nuevo disco Excelente, fantástico Los dos shows que nos dio Carmen Uno a las 8 de la, de la noche y el otro a las 10 Si quieren pueden ver algunas fotos en, en mi Facebook Si me buscan, ahí podrán ver las fotos eh, Antonio Narváez, y como hay varios, pues tienen que poner mi Mi, mi segundo apellido, Dupuy Con D de Dinamarca D-U-P-U-Y Y esa P intermedia es la P de Portugal. Y ahí hay fotos de, de la señora Carmen Sousa, que está de cumpleaños. Está de cumpleaños y sí, como tal, les saludo y de paso, pues, hago partícipes, hago partícipes con ustedes de la presencia de Carmen Sousa aquí en Barcelona y en el mundo con su música. No tengo su último disco, Cachupada, pero tengo... Un disco anterior, un precioso disco que se llama uh, Protegida, Protegit. Y escucharemos primero un tema que ella lo no cantó porque es una especie de tarjeta de, de presentación. África, así se titula este tema. Carmen Sousa. Desde Lisboa, mejor dicho, de Cabo Verde, pasando por Lisboa. And with nature, the color traces the fog on Ta levanta, curry, curry, the flow. Sousa de su álbum Protegite Carmen Comparte Talentos con Nuestra invitada anterior La señora Rudy Foster Ya que Carmen es compositora Cantante, guitarrista, pianista Al igual que, que Rudy Y Carmen en su presentación En, en Barcelona se acompañó la mayor parte del tiempo con, con la guitarra, un tema o dos, un tema en el piano acústico y un par de temas en un, en un Fender Rhodes, creo que era que estaba en el otro lado del escenario. Carmen estaba acompañada por Felipe Melo al piano y Teo Pascal al bajo eléctrico, ambos portugueses. Eh, ...siendo Teo Pascal ya un, un colaborador de, de los últimos años de Carmen... ...y quien también le ayuda muchísimo en, en la producción de los arreglos musicales. Y a la percusión, batería y percusión, Elías Kakomanolis originario de Mozambique. Así que estaba Carmen, más un trío. Y una de las piezas que interpretó ella sentada al, al piano eléctrico, el cantante, eh, fue la que les voy a hacer escuchar ahora, un, un original del pianista y compositor Horace Silver, y uno de, uno de sus temas más conocidos y, y más populares. Más conocidos y más populares. Y esa es una de sus influencias, de sus muchas influencias que tiene la señora... Carmen Souza, el jazz también se cruza en, en su vida. Song, Song for My Father, de Horace por Carmen Souza, del disco Protegit. de el señor Olas, Brasil song from my father. Realmente disfrutamos muchísimo las personas que estábamos allí en, en, en el Jambri y éramos muchas, prácticamente la sala estaba llena, bueno, estaba llena, a rebosar. Y esta canción forma parte de algunos de los temas más de inspiración machacística de, de Carmen eh, Claro, eh, habrán podido observar y escuchar Que ella le da un tratamiento pues, muy propio de, de ella Y de la música que interpreta Bien, dejamos a, a nuestras intérpretes femeninas Y continuamos ahora Con un trompetista De esos que podíamos llamar eternos desconocidos. Hay, hay, un, hay un apartado que entra y sale y a veces se pierde porque hace ya un, unos, unas semanas y unos meses que no aparece por, por el, el programa, que es las eternas desconocidas de siempre, cantantes que nadie conoce. Bueno, sí, ha aparecido alguna, pero, pero no como apartado así, ¿no? Y él perfectamente podría aparecer en el programa de, de los Músicos de los trompetistas desconocidos, al menos para la mayor parte del público Y eso que cuando estudiaba en la Universidad de Michigan Él tocó con algunos de los, de los músicos que, que pasaban por la universidad Y cuidado, porque no eran eh, músicos significantes Eran Dizzy Gillespie, Miles Davis, Thad Jones y Billy Mitchell todos ellos grandísimos, grandísimos trompetistas, antes de que él fuera a tocar al grupo del saxofonista Sonny Steed, o con la orquesta de Count Basie, o al McKeown, o con Cannonball Adderley, Percy Heath, Philly Joe Jones, Lou Donaldson, Donald Burke, Kenny Dorham, y Sue Sims. es decir, ha tocado con los grandes, grandes, grandes. Pero... Ahí está, es un hombre, en cierto modo, en, en, en un anonimato, o sea, iba a decir un, un cómodo anonimático, pero, anonimato, pero yo creo que es más bien incómodo, porque no se le ha sabido reconocer eh, debidamente su talento. Hablo de Louis Smith, Louis Smith. Se nació un día como hoy, 20 de mayo, pero del año 1931, en Memphis, Tennessee. Me había olvidado decirles eso, hoy es lunes, como es lunes habitual, nuestra cita con el jazz aquí en Contrabanda FM, y hoy es el lunes 20 de mayo de este año 2013, y Luis Smith, nació un 20 de mayo pero el año 1931 y no en Barcelona como estamos ahora y desde donde se hace el programa sino nació en Memphis Tennessee Memphis Tennessee él comenzó grabando con el sello Blue Note grabó dos álbum dos álbums con Blue Note y, Y después de algunas aventuras con Tommy Flanagan y John Al Taylor, eh, también, también grabó algunos discos con el sello Mercury, pero bajo un seudónimo, Backshot La Funk. Pero después de aquel paso por Mercury, fichó por el sello... El sello Steeplechase, Steeplechase, sello danés. Y aquí lo tenemos con una formación maravillosa, realmente. La grabación es del año 1900, 1979, 13 de abril 1979. Louis Smith a la trompeta y a flugel, Junior Cook al saxo tenor. Roland Hanna al piano Sam Jones al contrabajo Billy Hart a la batería El álbum en cuestión lleva el título de Prancing y escucharemos el tema que le da título a, a este disco De paso recordamos y saludamos a A Louis Smith en el día de su cumpleaños álbum del mismo título del señor Louis Smith, trompetista y compositor, porque de los siete temas que tiene este CD, bueno, uno es es es una una segunda toma, digamos seis temas, eh, cinco son composiciones originales de de Louis, como esta que acabamos de escuchar, "Prancing", y ahora escucharemos. ...una pieza... ...que lleva por título Fats... ...yo casi me atrevería a decir que... ...es una dedicación... ...está dedicada a Fats... Domino, ...pero... ...no lo puedo asegurar... ...ahí está... ...Luis Smith... ...en el día de su cumpleaños... ...ah... ...pero antes de eso... ...les quería comentar algo... ...sobre este... ...eterno desconocido les decía que como líder el, eh, su primer contrato fue con el sello Blue Note y grabó dos discos, ambos en el año 1958 el primero obviamente lleva por título Here Comes Lewis Smith dos álbumes para Blue Note y ya que estaba con, con Blue Note participó como miembro de, de, de, de grupo que... Gra grabó con el guitarrista Kenny Burrell Grabó dos discos con él para, para Blue Note También en el año 58 Y un disco con uh, Ora Silver Live at Newport, 58 Así que ese año 58 hizo eh, Tres discos como, como acompañante Y dos como solista Y a partir de ahí A partir de ahí, ya les comentaba, grabó, grabó para el sello Mercury uno o un, un par de discos, no estoy seguro, bajo el seudónimo de Backshot La Funk. Pero después su, digamos, su carrera de discográfica eh, ya establecida y oficial, eh, comienza cuando firma por el sello Steeplechase de Dinamarca y esto fue el año 1978 es decir 20 años después de la primera grabación de las primeras grabaciones que él hizo para el sello Blue Note y hizo unos cuantos discos 2, 4, 6, 8, 10, 12 discos para Steeplechase entre el año 1978 y el año 2004, 2004. Y eh, los temas que estamos escuchando ahora son de un, eh, de un disco, el segundo que él grabó para Staple Ray Prancing, Ahora escucharemos este tema también original de Louis Smith, titulado Fats, Noctambulas, Noctambuls, Bonatarra, Bonanit en Valparaíso y por y Bonanit en, en Granada, Andalucía. original de Louis Smith, de su álbum Prancing, grabado el 13 de abril de 1979, segundo disco que hizo Louis para el sello danés Tipo Chase. Noctambulas, Noctambus buenas tardes. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz, ...arroba gmail punto com... No solo jazz, arroba gmail .com. ...quienes tengan gmail... ...pueden... Uh, ...interactuar a lo largo del programa... ...con el chat interno... ...la semana pasada teníamos a Jade... ...de Santiago de Chile y a veces... ...aparece nuestro amigo Roberto Toledo... ...que no nos puede escuchar desafortunadamente... ...durante la emisión del programa... ...porque ahora está trabajando... ...pero lo escucha después indiferido con el podcast... El podcast, ¿no? Lo pueden escuchar ustedes cuando quieran y en la situación que quieran, ya que se lo pueden descargar y ponerlo en algún dispositivo reproductor de MP3 y de donde lo descargan del podcast, no solo jazz punto contrabanda punto org no solo jazz punto Luis Smith nació un día como hoy 30 de, de mayo del año 1931, si no me equivoco Exactamente, 31 en Memphis, Tennessee Y él comenzó a grabar, lo repito por si no, no ya se les ha quedado atrás en la memoria y En el año 78 para Chase y continuó haciéndolo hasta el año 2004 ...el año 2005... ...Luis sufrió un... ...un stroke... ...un, un ataque al... ...al corazón... Y, y, ...y cuyos resultados... ...y como secuelas... ...le... ...le impidió... ...le impidió... O ...se perdió la capacidad de... ...de hablar... Y, ...y también... ...la de tocar la trompeta... ...desde entonces continúa rehabilitándose en su casa con la esperanza de volver a tocar la trompeta, como lo solía hacer antes. No sé exactamente, desconozco eh, qué situación, en qué situación se encuentra ahora Louis Smith, pero con, con lo mayor que es, nació en 1931, pues no sé, honestamente... Eh, Cuál será el estado de su salud actual. Saltamos a octubre de 1994. Y aquí lo tenemos a dúo, con el pianista Jody Christian. Trompeta y piano. Un disco realmente exquisito. Hay, hay otro antecedente, sí que se me viene ahora la memoria de trompeta piano, justamente en el mismo sello, Steeplechase, Chase, Chet Baker y Paul Blade, un precioso disco que alguna vez ha sonado, han sonado algunos de los temas de ese disco. Y aquí está, el disco en cuestión lleva el título de The Very Thought of You, Louis Smith a la trompeta, Jody Christian el piano, y van a interpretar en primer lugar, en primer lugar, un clásico, un tema cuyo título es My Idea, The Waiting and Chase. Louis Smith a la trompeta, Jody Christian al piano. Precioso tema, ¿verdad? Qué atmósfera que crean. Especial para que lo escuchen de noche, como lo harán, como lo harán las amigas y amigos de, de la Radioneta en Valparaíso. Lo estarán escuchando más o menos a pocos minutos de, de las 11. A partir de las 11 de la noche van a estar escuchando es, este tema Este sábado En, en la radioneta Valparaíso 88.9 Y con la página web El streaming Si, no, si están fuera de Valparaíso eh, www.laradioneta.cl Del mismo álbum The Very Thought Of You Escucharemos ahora Curiosamente, así como en el, el disco anterior eh, de Luis Smith, um, la mayor parte de los temas eran, eran suyos, ahora en este, de los nueve temas, solo uno es del, solo uno es del. Es posible que tenga que ver con eh, poco tiempo para ensayar con, con Jody, el pianista, pues temas propios o temas nuevos, Y se centraron en estándares, en pero aquí, pues, podremos escuchar un original de, de Luis Smith. Mi Hocos, Tune, Noctambulas, Noctambus, buena tarde, buena un original de Louis Smith Luis a la trompeta, Jody Christian al piano eh, Muy a mi pesar y posiblemente al, al de alguno de ustedes también, los voy a sacar de esta especie de limbo eh, musical en el cual nos, nos dejó Luis Smith con Con Jody Christian y los voy a llevar al campo de, de una big band, de un uh, pianista, compositor y arreglador californiano que nació un día como hoy, un 20 de mayo, y un año después que Louis Smith, eh, el año 1932. Según entendidos en la materia Según entendidos en la materia Dicen que Bob Florence Ese es su nombre Bob Florence Escribió Los más hermosos Y magníficos Arreglos para Big, Mad, para Big Band Desde O oh, después de Duke Ellington Pero la mayor parte de ellos eh, No han tenido el debido reconocimiento O desafortunadamente uh, No coincidió Con la, la época de las grandes bandas De hecho eh, Fue cuando ya había comenzado El declive en el mercado Por, por las Big Bands Y fue justamente en aquella época Cuando <ríe> ya las Big Bands No eran más ni comerciales Ni ni Bueno, famosas sí, porque lo siguieron haciendo Pero ya no tenían el, el impacto comercial que tenían antes En ese momento, Bob Flores descubrió su pasión para componer y arreglar para grandes orquestas Entonces, él en vez de, de tener una, una orquesta y salir a tocar como, como lo solían hacer como lo hizo la orquesta de Dio entonces la de Caron Bass la de Cap Calloway la de Fletcher Henderson él con las pocas posibilidades que tenía pero viviendo en California donde había muchísimos músicos que trabajaban fundamentalmente eh, si lo hacían como freelance pues era para los estudios de, de cine en Hollywood entonces eh, en vez de de tener una banda y salir a, a, a la carretera Pues se dedicó a, a hacer singles para la radio Y para hacer, eh, por encargo, eh, covers, versiones de, de temas, de, digamos, populares ¿no? Y dejaba entonces su parte de, de su talento compositivo y de arreglos para trabajar con con músicos de sesión en sus días libres por muy poco dinero o si eran colegas por, por nada y, y así fue como trabajando trabajando y, y, así, y grabando sus propias cosas pero especialmente eh, como freelance trabajando para otros grabó Esto según los entendidos, cientos de discos para docenas de artistas y sin embargo su nombre sigue allí en la más total obscuridad Bob Florence falleció un 15 de mayo del 2008 en en Los Ángeles, California La ciudad en la cual nació un día como hoy 30 de mayo de 1932 eh, Lo recordamos con uh, un disco que tengo aquí Que es el único que tengo de Bob Florence Como, como al, al menos en CD Como director de Big Band Con su propia Big Band State of the Art State of the Art Así se titula el álbum. Vamos a escuchar en primer lugar un tema de, de Glenn Miller, es un tema de Glenn Miller y el arreglo obviamente, el arreglo para la orquesta es de Pop Flores y ya verán, ya verán, ya verán eh, el original del arreglo. Es un, un tema conocidísimo no, de la orquesta de Glenn Miller. Moonlight, Serenade, Bob Florence, noctambulas, noctambulas, buona tarda. Miller y el señor Parrish una de las piezas eh, estelares de la orquesta de Glenn Miller aquí el arreglo es de Bob Florence y ya han visto que ha hecho con, con el tema ha hecho un arreglo espectacular el álbum of the Art, Bob Florence. Ahora vamos a escuchar. Bueno, a la, a la cabeza de, de la orquesta estaba el señor Bob Florence al, al piano. No sé si les había dicho que, que Bob eh, es pianista. Y un niño prodigio prácticamente. Comenzó a tomar sus primeras lecciones de piano antes de cumplir cuatro años. Y ya estaba dando recitales a los siete. Eh, a través de, de, de esos años y los años posteriores, él eh, estudió con la intención de convertirse en un, en un pianista de música clásica. Pero la necesidad de, de, de tener una, una independencia económica que le permitiera seguir los estudios y, y tener un, bueno, los, los, los créditos ¿no? para, para la universidad, eh, pero más que nada por la necesidad, digamos, de, de dinero para ir siguiendo adelante con la carrera, le llevó a empezar a trabajar como, como arreglista, como pianista en algunos casos, pero como arreglista en la ciudad de, de Los Ángeles. Eh, también eh, hizo, hizo estudios de orquestación con Pop McDonald Y, y así siguió su, su carrera Trabajando para, ya les digo, fundamentalmente Arreglos de bandas sonoras para, para Hollywood Y en aquella época había muchísimo trabajo en, en, en Hollywood Y así fue transcurriendo la, la, la vida de este eh, ...absolutamente desconocido, eh, director de orquesta, compositor y arreglador. Vamos a escuchar un tema original ahora de Bob Florence, de este álbum, State of the Art, Silky, Bob Florence... Por Bob Florence en este tema original, que ya el nombre, el título del tema ya nos decíamos más o menos por dónde iba a ir. Silky, sedoso, precioso el arreglo. ¿Qué diferencia con el tema anterior, Moonlight Serenade? Eh, mucho más energético, rico en, en esos metales. Y ahora volvemos otra vez a, a un tema así potente. Un clásico, All the Things You Are, de Jerome Kern y Hammerstein. Eh, pues aquí está de este álbum State of the Art, que es el, el número 6 de este disco que tengo aquí en mis manos, Bob Florence. The Things You Are La orkesta dirigida por El señor Bob Florence De su álbum State of the Art The Limited Edition Editado por el sello USCD Y el número es el 589 1988 Fue el año en que se editó esto A ver si hay la fecha de grabación exacta No, no, la veo por aquí Pero el disco se editó en 1988 Bueno, estamos en la, en la recta final del, del programa Nos quedan menos de 15 minutos de música Unos 15 minutos de música aproximadamente Y voy a aprovechar para presentar un, un disco nuevo eh, Un disco del El saxofonista El saxofonista eh, Miguel Senón, Miguel Senón que presentaba Disco Nuevo en compañía de su socio y colaborador y coautor de este disco el pianista francés Logan Cook y tenía al violonchelo a Dana León y Dan Baez a la batería y presentaban un disco titulado Rayuela Rayuela eh, Rayuela es un libro de Julio Cortázar cumplió cumplió 40 años, 50 desde su publicación 50 años y eh, creanlo o no pero mejor que se lo crean, Miguel Zenón es un, un, un hombre muy leído y se ve que Long Hancock el, el, el pianista pues también y no sé de quién fue la idea pero entre los dos decidieron hacer un disco eh, basado, inspirado en el libro Rayuela de Julio Cortázar. Eh, dicen que esta pieza, les, el, el libro, perdón, el libro le sirvió de, de, de inspiración para primero hacer el, el, el, el disco y segundo para eh, componer, pues son todos temas originales compuestos expresamente para este disco se grabó los días 7 y 8 de septiembre del año 2011 en los System 2 en Brooklyn, Nueva York y aquí por fin tenemos el disco que el grupo presentó a comienzos de este mes en la sala Jamboree. y ahí estaban los mismos músicos que participan en, en la grabación Miguel Zenón al Saxo Alto eh, Dan al león, al violoncelo y al trombón, al cello y al trombón. Magnífico músico. Logan Koch al piano y Dan Weiss a la batería. El tiempo que nos dé el resto del programa eh, se lo dedicaremos a, a este disco, Rayuela. Una particularidad de las composiciones fue, claro, el libro... Eh, transcurre en, en dos puntos geográficos principales París y Nueva York claro, tenemos un, uno de los músicos que es francés y podríamos pensar, bueno eh, él va a escribir Logan va a escribir las partes de Francia pues no, no fue así la idea es que eh, Zenon eh, iba a escribir los temas inspirados en eh, la ciudad de Buenos Aires y Logan ...en eh, Francia y concretamente en la ciudad de París. Ah, muy bien, vamos a comenzar con el primer tema del de disco, Talita... Capítulo 41, en, en, en el libro, aquí en el libretillo del disco, pues ponen unas breves líneas acerca de, de, del título, porque a veces está, está basado o en la ciudad, como Buenos Aires, o en Moreliana, o en La Maga, y en este caso Talita. Talita sabía que de alguna manera estaban hablando de ella. seguía mirando a la chica de los mandados inmóvil en la silla con la boca abierta. Daría cualquier cosa por no oírlos discutir, pensaba Talita. Hablen de lo que hablen, en el fondo es siempre de mí, eso lo pensaba Talita, ¿eh? Pero tampoco es eso, aunque es casi eso. Miguel Zenón La Gangkok, Rayuela, el tema Talita. Rayuela de Miguel Zenón y Logan Cook esta pieza es original de Logan Cook esto es la banda estable del programa que la tenemos ahí detrás que nos pidió justo en, en presentándonos a los músicos pero nosotros volvemos a Rayuela y así como el primer tema era de, de, de Logan Cook ahora escucharemos un tema original de Miguel Senón. Porque esta escena de este capítulo, el capítulo 23 Ocurre en París De Así se titula este tema Miguel Senón Lo concoque De el disco Rayuela. Sonani en Luján Hancock. Llegamos al final de una nueva cita con el Jazz, el Blues y el man Blues Aquí en Contrabanda FM eh, Cita que tenemos los días lunes de 4 a 6 de la tarde Programa que se repite el miércoles, ahora sí en horario noctámbulo De 1 eh, a 3 de la madrugada Y en Valparaíso, Chile, la radio Radioneta La radio Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto online con la página web, www.laradioneta.cl, en el puerto los sábados, a partir de las 22 horas. Programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en eh, Andalucía, en Granada, concretamente Radio Almaina 107.1, y con la web radioalmaina. O los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulas, noctámbulas, buena tarde. Selección musical y a los controles, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez, les agradezco la sintonía. Y les recuerdo el mail del programa: no solo jazz.gmail.com. Y el podcast, no se punto, punto, org Bien, nada más, hasta la próxima oportunidad. Espero que hayan disfrutado con la selección musical de hoy. Y. Ahí lo tienen, el programa estará esta noche en el podcast para que ustedes lo puedan escuchar cuando quieran y donde quieran, no solo jazz.contrabanda.org Adiós, hasta la próxima, bye bye, chao, adiós.